Lección 1. Ya. Ejercicio 13. A. Me llamo Carmen Sánchez. Soy actriz. Trabajo en un teatro de Madrid, pero también estudio en un curso de francés, porque además del español, también hablo inglés. B. Soy Morin. Pierre Morin. Trabajo en una empresa en París. Soy ingeniero. En el trabajo uso el inglés. Me llamo Mauricio Valverde. Soy un poeta mexicano. Trabajo en casa y hablo naturalmente el español y también el francés y el inglés. D. Me llamo Emke, de apellido. Claro, para los amigos soy Petra. Soy de Alemania y trabajo en una escuela. Enseño filosofía y música. Hablo inglés y francés perfectamente y un poco de húngaro.